Kaisho, Azul, Arratza León. Bienvenidos, bienvenidas al primer programa NEC en la 97 Erratia de Bilbao. Somos Sara, Masín y Olin. Somos un grupo de jóvenes veriberes. Estamos aquí para contaros sobre nosotros y sobre la cultura Masín. Bienvenidos y bienvenidas. Y en este primer programa, hemos invitado a María y David para charlar con ellos. Y esperemos que os guste. ¿Gustaste <tose> con esa escuela? Espero duro. Bueno, Masín, pues primero preséntate, a ver quién eres. Eh, soy Masín, eh, soy birbir de Norte de África. Eh, soy de Marruecos, de Seguridad uh -huh. eh, Tenguer. Tengo 20 casi 24. Ah, bueno, casi 24, 24? Yeah, quiere pues... decir que dentro de poco es tu cumpleaños. ¿Cuándo sí. es tu cumpleaños? El mes eh, um, mayo. Ah. Sí, bueno, a ver, todavía te falta. Ya. Yeah. Sí. <risa> eh, sí. Bueno, ¿y cómo cuéntame, cuéntanos cómo es tu pueblo? Eh, mi pueblo es de ahí solo eh, como sabéis en Marruecos hay bereberes y árabes. Uh -huh. Pero en mi pueblo casi todos bereberes. Mhm. Uh -huh. Eh, Amazigh. bueno, esa más bien bereber. Eh sí. ¿Y qué hay? ¿Hay playa ¿Hay montañas? ¿Hay bosques? ¿Cómo es el paisaje? Eh, el paisaje en, en el verano, eh, bueno, eh, verde, eh, porque hay huertos, muchas huertos en un en el río más grande, pero hay eh, eh, huertos uh -huh. y el río... Eh, La, eh. sí como que es un vergel alrededor del río que el, sí. con el agua del río se llegan yeah. yeah, sí, sí. la, las tierras de alrededor ¿no? uh -huh. y se sí. hacen huertos yeah. uh -huh. y, sí y las montañas eh, sí hay montañas eh, muchas montañas altas altas uh -huh. eh, de 2000 de la altura y uh -huh y sí, si ahí donde viven antes el los romanos ajá eh, y es eh. un pueblo me has dicho me estabas comentando antes que es turístico ¿no? que van muchos sí, turistas Sí, hay de turística eh, eh, vienen ahí muchos eh, países eh, turismos ajá. sí ¿Y a qué se dedican las personas que viven en ese pueblo? ¿En qué trabajan? Ellos eh, trabajan, eh, la mayoría, en, en cada uno tiene camión uh -huh. y elevadoras y, y también profesores y... Sí. En la construcción, ¿no? Me has dicho sí, antes. Constru la, sí. Construyen casas, edificios. Eh, sí, sí, sí, sí. Uh -huh. Y las mujeres se dedican al huerto y a su familia, yeah, entiendo Sí uh -huh. Uh -huh. ¿Y cómo es tu familia? ¿Tienes hermanos, hermanas? ¿Cómo sí, es? tengo hermanos y hermanas y tíos y tías y <ríe> una familia muy grande ¿Y por qué decidiste tú irte de tu pueblo? Uh, porque estaba ahí mm, uh, turismos y, y tengo amigos de alemán antes casi bueno uh, cinco años uh -huh. y cuatro años mi, ol, mi contacto con ellos uh, me olvido el, el móvil y todo ya está ahí uh -huh. en el móvil y sí Y ahí, bueno, entonces conoces a personas sí, de Europa sí. y decides venir a, es, a conocer. Sí, eh, más la, la gana que tengo más para ir a Europa es eh, la, para ver una, una cultura nueva y, y la vida nueva y... Porque yo vio antes eh, personas eh, turísticas que vienen allí y de, de diferentes culturas. Como que te da curiosidad. Sí. ¿Y hay muchos chicos de tu pueblo que deciden venir a irse de, del hay, pueblo? Hay mucha gente, ma, menores. Y bueno, el mayor, el mayor es un poco... No es tanto. Y... ...en Marruecos... Mm. ...siempre dicen... ...la mayoría... Dicen, ...quieren ir a Europa y... ...sí. ¿Y por qué? Porque... Mmm, ...cada uno su, su... ...no sé, bueno, cada uno su... Sí, claro, cada uno tiene su razón... ...pero ¿por sé, qué crees tú yeah. que hay tantos... Yeah, yeah. ...chicos que quieren irse de Marruecos... ...y vienen a Europa? Mm -hmm. ¿Por qué? Porque... Yo no, no puedo decir por qué yo es, vale, vale. No, no tengo, vale, vale. pero yo, yo, yo lo sé que todos, uh -huh. una mayoría, quieren ir a Europa uh -huh. para, no sé, para cultura nueva, no sé. Para mí es una cultura nueva, una vida nueva, y, y me gusta viajar mucho, uh -huh. mucho, y sí. ¿Y cómo, de alguna historia que conozcas tú o algún amigo que alguien te haya contado, eh, sí. cómo ese viaje de Marruecos a Europa eh, es fácil, difícil? ¿cómo ¿Nos puedes contar un poco así? El viaje para Europa es muy, muy difícil eh, si tú viniste aquí ilegal. Eh, ilegal, ¿no? Sí, que no has entrado sin, como ah, turista, sí, sino sin, que sin, aquí papeles. sin papeles. Uh -huh. Eh, cuando llegas aquí es otro otro otro mundo, pero voy a contarla cuando Eso. estás en Marruecos, poco a poco, poco a poco, por <ríe> capítulos. Sí. Un <risa> mi amigo eh, muy cuando me acuerdo es esta la la accident de y el el enganchando en en un, armoca, Cam ca cami un camión uh, camión sí. Al lado a la atrás el camión eh, muy eh, enfadados porque no quieren marchchar claro ellos marchando eh, rápido uh -huh. y, y haciendo como es no y así uh -huh. el chico eh, casa can, cansan tus manos y saca a la se caó se cayó y viene otro camión al lado del chico y pasa encima de las piernas uh -huh. y, y cortan las las mís cortan sí. los las piernas y este chico es de casi de mi, mi pueblo eh, y hay otro chico yo estuve ahí en, en una ciudad cerca de em milía uh -huh. nadador en Buenos Aires y un chico menor y viene un... él también gancha en una armoca y... no sé qué pasa hasta... él eh, cayó uh -huh. y, y otro... un cambio pasa encima de, de la cabeza de él porque uh -huh. es muy difícil O sea, que eh, una de las formas que tienen los chavales de Marruecos para pasar la frontera es enganchándose, eh, escondiéndose en los camiones, ¿no? O enganchándose en los camiones que vienen desde Melilla, supongo. Sí. Ajá. Hay eh, las maneras para venir a Europa. es eh, Hay personas que vienen en, en, en barcos, pero... Eh, en, abajo de camiones uh -huh. y hay personas que eh, van a a, a, Turquía, eh, Turquía, a Turquía a Turquía uh -huh. y andando hay personas andando ocho meses, un año para uh -huh. eh, entrar a Lyunan ¿cómo se llama en y no lo eh, sé una ciudad cerca de Turquía Ajá. no, no sé Eh, pero que es Europa, sí, digamos. Sí. Bueno. bueno, están andando ahí hasta gana Serbia, uh -huh. hasta hasta Italia, uh -huh. Y Eh. hay también las... Eh, El barco es pequeño para venir en el Sí, los cayucos estos uh -huh. famosos, ¿no? Sí. Como barco Zodiac. Zodiac. Sí, vale, en Zodiac. Uh -huh. Pero si tú quieres venir en el, venir venir en Zodiac tienes que pagar 3000 euros. Ajá. Hay más si tú vienes en el jet flojos. Ajá. Eh, si, si, si, si sienta, no, si, seis, uh -huh. seis mil euros uh -huh. para venir en, en, como se llama, en, a ver. Está haciendo mímica ahora, vosotros no le veis, pero está haciendo mímica, esto es como el pincionario, voy a intentar adivinar, venga, vamos a sentir, a ver, sí. como en un barco mejor. Sí, un que? barco pequeño de del flojos. Vale. Uh -huh. O sea, que es muy difícil llegar es aquí. Es muy, muy difícil. Vale. Y una vez que llegas aquí, tú dices, cuando llegas es otra historia. Yeah. Tú y... cuando llegaste aquí, que a ver qué es lo primero que así que te llamó la atención tu primer recuerdo a mí sí cuando yo, pero yo, yo vengo en milía con asilo yo bingo en barco Ajá. y cuando llegué a milía almeria yll a las a las 2 a las 12 de la noche uh -huh. en el barco y todos las el hotel inan yus y y no pude volver en ah, <risa> en Otelo. Eh yo tuve la una cerca del, del, del, del puerto. Uh -huh. Hasta mañana yo, yo cojo el, el, el, el tren, tren uh -huh. a, a, a Madrid, Madrid y cambio en Irbús, bus a Bilbao. ¿Y por qué Bilbao? Porque en Bilbao tengo aquí un hermano Ajá. y por eso yo, yo vengo directamente a Bilbao. Uh -huh. ¿Y qué tal en Bilbao? ¿Cómo es ser un chaval bereber de 21 años en Bilbao? Eh, es eh, como, como yo vivía antes, una cultura nueva, eh, otro idioma, eh, sí y qué con la gente cómo te ha tratado la gente como no sé cómo te has arreglado con la gente porque claro, sí. No ha, primero no hablando el idiomas, buque complicado. Ya. Yeah. Eh, cuando yo llego ahí aquí eh, y fui a, a una escuela escuela de castellano y, y también de deuskera. Mhm. Uh -huh. Eh, bueno, estoy ahí estudiando un poco Y, y puedo entender que dicen la gente un poco mm -hmm. eh, Bueno, a mí me tratan bien eh, Hay un poquito de racismo, de racismo. racismo Cuando eh, Yo fui en el metro Y ellos cogen la saco como O sea, está, está haciendo un gesto como con miedo de que les vayas a robar, sí. ¿no? Uh -huh. Como eh, que se, se agarran uh, el bolso a, sí. a su cuerpo, digamos, yeah. se acercan. Esa es la cosa que no me gusta porque no soy no soy mala persona para... Eh, así, es, así es como esto, ¿no? Claro, que a ti no se te ocurre robar. Ya, yeah. yeah. es muy... una eh, Me siento mal cuando así diste uh -huh. la, la reacción Ya qué te dedicas, sí. ¿qué haces ahora aquí? Ahora estoy aquí en Bilbao estudiando y, y estoy siguiendo en estudiar también en castellano. ¿Y qué estás estudiando aparte de castellano? ¿Qué estudias? más o menos. Bueno, más o menos Vale, vale, sí. Vale, ese tema lo vamos a dejar muy bien. Sí. <risa> eh, ese se y, y y también nos queda eh, un, un poco una hora y cada cada un día, un día en semana. Uh -huh. eh, sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de aquí? ¿Qué más me gusta de aquí? Es... Eh, eh, muchas cosas Muchas cosas, pero si tuvieras que elegir una Imagínate que ahora te vas a otro país Y solo te dejan llevarte una cosa De Bilbao, una. De Bilbao. Puede ser una cosa enorme ¿eh? o sea, sí. La maleta es gigante Es infinita Pero solo puedes llevar una. ¿Qué llevas? No, Esto te lo tendría haber preguntado antes, ¿no? no. Preparando el no. programa. Pero a ver, ¿qué llevas? Llevas, por ejemplo, yo te doy ah, comida, llevas calimocho, llevas a una persona determinada que hayas conocido, por mm. ejemplo, llevas, no sé, libros, llevas... ¿El mar? ¿Qué te llevas en esa maleta? Eh, voy a llevar... ¿No? Sí. En, eh, aquí en, en Bilbao. Naturalidad me gusta mucho. Uh -huh. Todo verde. Los montes, los las montañas. Montes, las montañas. Uh -huh. y, y, y, y la comida también. Dentro de 10 años, ¿dónde te gustaría estar? ¿Tú sueño así? Eh... Me gusta en Algorta. y vivo en Algorta y me gusta Algorta. Uh -huh. ¿Haciendo qué? Desde 10 años, de años. Dentro de 10 años. Dentro de 10 años. Voy a seguir en, en Gicho. Uh -huh. Me gusta. Y luego me gusta ir a Suicida. Ajá. Uh -huh. A conocer. Sí, bueno, me gusta viajar, sí. Uh -huh. <ríe> eh, Alemania y Suiza, eh, en el futuro ojalá voy uh -huh. a hacer una vuelta. ¿Y de qué te ves trabajando dentro de 10 años? ¿En, ¿En qué te gustaría trabajar? Eh, me gustaría trabajar en, en Pelicuria películas pelucería No, peluquería, peluquería, nada de películas, peluquería. Pelicuría. Vale, vale. Pelucería ¿No? Sí, sí, sí peluquería. Pelucería, pelucería. P-L-U-Q-E-R-Í-A. Pelucería. p Peluquería. Eso es. Eh, me gusta peluquería. Y también informática, internet. Eh, me gusta desde antes, antes. Mi, mi sueño es... Eh, eh, man, eh, sí, hacer un negocio. ¿no? Un, un negocio. Abrir una, una peluquería sí. tuya. Un negocio tuyo. Sí. Vale. Uh -huh. Uh -huh. De, de vender cosas así es eh, Para mí tengo que trabajar un trabajo... De, eh, un trabajo como no es en online. Vale. Para papeles uh -huh. tengo que trabajar un trabajo... Sí, físico, físico. que Tienes que estar físico, aquí físico, trabajando. Ya. Sí. ya yeah. yeah. Por eso tengo dos, dos eh, cosas que me gustan. Uh -huh. Me gusta la la peluquería la, no, otra. la informática Inf <risa> ¿no? informática de para si tengo informática me gusta, sí y más eh, eh, trabajar en eh, online vale, claro, sí, sí está bien Todo mezclado, aquí no tienes que volver a decir las preguntas. ¿no? no, no, no, no está bien, está bien, que te gustan esas dos cosas. Que te gustaría trabajar online, sí. pero claro, para conseguir el permiso de residencia tienes que trabajar en persona, físicamente, en un lugar, ¿no? Sí, para sí. que te den... Mm -hmm. Sí, creo que te he entendido bien. Yeah. Eh, bueno, y yo creo que ella por mí hemos... Vamos, terminando. ¿Algo que quieras decir, aprovechando la oportunidad de la, de la fama? Eh, quiero decir, eh, es que casco a todas las personas que conozco aquí, eh, son majos, y tengo que ser más... buenas tardes soy sara una de las integrantes del programa programanec estoy aquí para pues, contaros un poco sobre mí sobre mí y para pues, que me conozcáis un poco y para eso pues hemos invitado a david un amigo que he conocido desde hace muchos años que bueno tantos años no mujer pero <risa> unos, unos poquitos sí. Unos pocos sí Y, y eh, gracias por estar invitado aquí en este primer programa vuestro Estoy muy contento, Sara Pero la idea ahora es que nos contéis un poco sobre sobre vosotros Y en este caso sobre ti Yo ya te conozco un poquito Pero cuéntanos, ¿quién es Sara? Sara es una chica de 19 años Ha nacido en Marruecos Y ha crecido en Marruecos Y luego pues ha venido aquí hace casi 5 años por cuestiones del trabajo de mi padre y aquí estamos, pues, eh, integrando y intentando, pues, eh, formalizarnos y ser mejores, que la, conseguir la mejor versión de nosotros mismos. ¿Viniste entonces cuando tenías eh, 14 años? Sí, 14 años, eso es. Vale. ¿Y cómo ha sido este tiempo aquí, Sara? Al principio, evidentemente, ha sido un poco difícil eh, pues adaptarse y e integrarse dentro de la, la comunidad, porque es, es un poco difícil, porque por la, el idioma es diferente, la cultura es diferente también, y es como que un mundo nuevo, y no sé, no sabía cómo... la Sí, no sabías igual si va a ser fácil para ti eh, adaptarte aquí. O sea, en plan que no sabía cómo, cómo... bueno, lo dijo este. ¿El euskera, por ejemplo, cómo lo llevas? Eh, pues cuando llegué aquí, todos los eh, colegios de castellano estaban llenos. Entonces me mandaron a uno de euskera, todo de euskera los lo recuerdo, los recuerdo, <risa> sí. O sea, que sí. ni siquiera casi estabas aprendiendo castellano y ya tenías que estar aprendiendo mm -hmm. euskera al mismo sí, tiempo. Sí, tenía que aprender euskera, español y inglés al mismo tiempo. Y no sabía nada de los tres. Solamente un poco de francés y así comunicaba con mis amigos, con mis compañeros uh -huh. de clase. Y pues poco a poco en la calle pues fui aprendiendo el español Y en clase, pues, de la euskera. Y, evidentemente, he aprendido más el, el español que la euskera. Porque en pues, País Vasco, en la calle, se habla más el español que en la euskera. Castellano, Ahí, sí. Sabes que depende un poco sí. también en qué zona, ¿no? Pero aquí en Bilbao, por ejemplo, sí, eh, es más fácil escuchar en castellano que, que en euskera. Pero también sabes cosas en euskera, ¿eh? Euskera, pues... Eh, como he estado un tiempo estudiándola, pues ahora entiendo, entiendo bien, pero hab hablar un poco, pues cuesta un poco, claro, porque estaba, tenía que aprender muchas cosas y es difícil. Vale, sin embargo, te comunicas, te comunicas súper bien, no tienes muchas dificultades de comunicación. Gracias. <risa> sí, eh, llevo aquí casi cinco años, así que... Y qué haces, por ejemplo, cuando cuando quieres porque yo yo que te conozco un poquito sé que eres una mujer a la que le gusta esforzarse mucho, superarse. A veces creo que te pones metas un poco un poco altas, te exiges mucho, porque quieres tener un nivel de castellano maravilloso, pero con cinco con 5 años que llevas aquí, te aseguro que ya tienes un nivel de castellano estupendo. Claro, para aprender el español tenía que participar en la sociedad, tenía que que integrarme de alguna forma para pues poder practicar el español y entonces pues eh, fui a una asociación y pues allí mi he, he participado en todas las actividades que creativas que a mí me interesa, por ejemplo, el teatro, el karate también, pues porque me encanta el deporte y las artes marciales y luego el cómic también, porque me encanta también el eh, dibujar pincar y eso. Es que me encantan muchas cosas, pero y es que no hay tiempo para todo. No hay tiempo para todo, pero por ejemplo, ¿tú crees que, que las chicas, que las mujeres en tu país tienen esta facilidad para, para hacer tantas cosas o, o, o está o está bien visto que poder hacer tantas cosas diferentes? Depende, depende de cada cosa, pero también hay que hay que poner en cuenta la situación económica. Del, de ciertas zonas en Marruecos. Yo he venido de un pueblo un poco está apartado un poco de la ciudad y pues allí no hay tantas eh, oportunidades para, por ejemplo, partic participar en un club uh -huh. de en plan, actividades así, ni para el chico ni para la chica. Hay mucha diferencia entonces entre la zona rural y la ciudad, ¿verdad? La ciudad, eso es. Sí, siempre las zonas rurales y eh, siempre la ciudad es más eh, en plan que tiene más conoce más a las otras culturas hay más eh, ¿cómo se dice integración no. sí, más posibilidad de, de pues, conocer otra gente sí, otras sí, culturas más, más posibilidad de incluirte y sí. varias hay varias culturas y pues hay más adaptación con la con las otras culturas Joder, es que es, si me voy la palabra. ¿Cómo, cómo crees que, que es la cultura vasca eh, desde tu punto de vista? ¿Te sientes acogida aquí? Sí, mucho, la verdad. Plan, nunca nunca he recibido eh, en plan actos racistas. Eh, siempre me han recibido con amor y con cariño, la verdad. Desde el principio vien, Tú vienes además de, de una cultura también eh, Que guarda muchas similitudes con, con la cultura vasca, ¿no? Cuéntanos un poquito, aunque el programa vuestro va va sobre eso Y ya os conoceremos en, en los siguientes programas un poquito más Pero hay algo que os une a Masín, a Walid y a ti Que es vuestra cultura la, la, Somos eh, bereberes, amasíg y masígen Amasíg es en singular y... Eh, en plural es más y pues los tres hablamos el mismo dialecto porque la más dije es como eh, el idioma clásico y pues tiene varios dialectos la gente habla de sus dialectos y nosotros pues hablamos vale. tras leyito desde tener la puerta del desierto pues ahí. Y, y, y, y la verdad pues cuando llegué aquí Me sorprendió muchísimo el cómo suena el euskera, ¿sabes? Es como, no sé, me pareció como el, el bereber clásico. Se sí, me parece muchísimo el acento. O sea que hay una similitud un poco entre el euskera el y acento, el amazic. El cómo suena. Eso sí. es. Y me parece guay. Sí, sí. Es más, el, el título de vuestro programa juega un poco con eso, ¿no? Nick. Eso también. Hay... ...algunas palabras que se parecen... ...por ejemplo, el neck ...en bereber es nek... ...y en español, en, en euskera... ...es Nick así que, ...que significa lo mismo que es yo, ¿verdad? Yo, eso es... Vale. ...y también el jí... ...jí en plan... Eh, ...solamente... ...está en euskera y en español... ...en bereber... El, o sea, ...nos dijo también el profesor de euskera... ...cuando nos enseñaba pues que se conjugan del mismo de la misma manera que hay eh, dos géneros para para el chico y para la chica tenéis que enseñaros muchas cosas entonces de, de lo que tenemos en común los vascos con, con la cultura masic así que espero que nos, que nos vayáis contando en, en los siguientes programas Sara, claro, ¿tú qué estás estudiando ahora? ¿Qué, qué, qué, ¿qué estás estudiando y qué te gustaría hacer? Estoy en segundo de bachiller, he repetido dos veces por el idioma, cuando llegué, pues... Uh -huh. eh, estoy en segundo de bachiller estudiando ciencias tecnológicas y estoy pensando en estudiar después del bachiller una carrera de ingeniería mecánica o oh, si no, también diseño de moda. ¡Guau! Wow. <ríe> sí, porque... Ya te dije antes, me encantan muchas cosas y pues en también para, para elegir el futuro es muy difícil. Y por ejemplo, en corte de la ESO me acuerdo que la profesora nos, nos hizo un cuestionario, bueno, mejor dicho, es un test de personalidad para saber qué nos gustan y, y qué cosas no. Y pues a mí me ha salido que la may el mayor problema porcentaje, ciencias y arte. Wow, una mezcla maravillosa, ¿eh? uh -huh. Y pues eso, creo bueno, que eso implanta tiene que ver Por la parte muchísima. artística te puedo decir que, que comparto totalmente porque he podido he podido verte haciendo muchas cosas creativas, artísticas, sobre todo de teatro y, y tienes mucho arte. La parte científica eh, sé que es lo que te gusta y seguro que te va a ir Que te va a ir igual de bien. Sara, sí. si tuvieras que mejor... elegir una cosa de aquí del País Vasco... Que, ...que es lo que más te gusta... ...¿con qué te quedarías? Es una pregunta muy profunda, ¿eh? Muy inteligente también. Pues... ...yo creo que... ...la forma de pensar de la gente eso también se puede, ¿no? sí, claro <risa> pues eso, me encanta como piensan y aquí es como no sé si es por la, dif la diferencia entre la ciudad y el pueblo pero en la ciudad la gente siempre se concentra en sí misma en sus objetivos y no, no mira a los demás cada uno cada uno vive su vida y no le importa la vida ajena Y eso pues lo he, lo he visto un poco saquéme comparado con, con mi peor, muy muy buen amigo Marcos. ¿Qué es lo que qué es lo que te gusta de participar en este programa? ¿Por qué? Por qué habéis organizado este este programa vosotros tres? ¿Qué queréis contarnos? Eh, pues cuando me contaron sobre el prog el programa, me gustó pues primero conocer a hombres que viven en España de mi cultura, de mi país que compartimos el, la misma cultura el mismo idioma y pues quería conocerlos, a ver y luego también me interesó muchísimo el hecho de que tenemos que hablar sobre nuestra cultura me he dado cuenta que yo tampoco sé mucho de mi cultura porque nos, enseñaba, nos enseñaban siempre el árabe y cosas tan de Siempre el árabe y, y nunca, nunca nos enseñaron el bereber en mi época. Y pues me interesó, pues, siempre pensaba que tenía que in investigar más sobre mi cultura porque no puede ser que sea bereber y no sé mucho. Y pues este programa es como una oportunidad para mí, para dar el paso. Pues gracias Sara por invitarme a mí y por invitar a María en este primer programa y muchas ganas de seguir escuchándoos. Gracias y estoy muy emocionada de verte aquí en el programa y espero pues que os guste la nuestra pues las siguientes programaciones, las, las siguientes partes. Bueno, pues eh, estamos aquí con Walid y con Massim, que nos va a servir también de traductor, sí. ¿vale? <risa> Venga, Walid, bueno, pues primero te voy a pedir que te presentes. Brevemente, uh, sí Hola a todos, uh, me llamo Walid, uh, tengo 22 años, soy marroquí, y soy de ciudad de Turuc, y... Uh, donde en Marruecos, en dónde está tu ciudad? ¿En qué parte? Está en el sureste, uh -huh. el sureste de Marruecos, al lado de Algeria. Uh -huh. sí. ¿Y cómo es el paisaje? ¿Cómo es? Eh, hay montaña y hay bosque, y eso es. Hay un río, pero es un río de cuando hay lluvia Eso es. O sea, como que el río aparece y sí, desaparece. Se eso, seca y cuando sí, hay lluvia... Eso es, sí. ¿Llueve mucho? No. <risa> no. y Lleve... Hace muchos años, muchos años que no llueve. Ya, hay sequía. Sí. ¿Y llueve... ¿Cuando llueve, llueve en verano o llueve en invierno? Sí. Eh, en, en invierno. Ajá. Sí, en invierno depende. Hay... Años que llovió en ¿no? ¿no? el pasado. Yo, <risa> yo vi, ¿Llovió? Llovió. Uh, después de ahí, un año que llovió en verano y, y, y en invierno, invierno también. Uh -huh. sí. Y la gente ahí, eh, ¿a qué se dedica? ¿En qué trabaja? Trabajar con, con, en construcción y, en el bosque, está feliz. Sí, sí Ay, no sabemos lo que es A ver eh, Bueno, en construcción De momento vamos a ver huertos Ah, huertos Construcción y huertos Y es como nos ha contado Masín O como nos contará eh, Que las mujeres se dedican generalmente a cultivar los huertos Las mujeres o no ¿O son los hombres los que están en También, los dos. ¿Los dos? Sí, los dos. Uh -huh. Porque la mujer en mi pueblo en la cultura de Bervet una carrera, carri carri carri Caracter. un carriere, un carriere. Carácter con, es como como un hombre, un hombre que un carácter, sí, un carácter fuerte de trabajar. Sí, un carácter fuerte de trabajar mucho, ¿sabes? Ajá. Y eso Es, así es la mujer sí, sí. bereber en general. Sí, sí. Bueno, seguro que en los siguientes programas nos podéis contar más Ay, sí. sobre la mujer bereber, sí. ¿no? Sí, sí. Vale, bueno, ¿y tú eh, qué, cómo es tu familia en en, en el pueblo? ¿Cómo, ¿Cómo tienes hermanos? Sí, tengo dos hermanos y dos hermanas. Uh -huh. Sí, y mi padre y mi madre también. Uh -huh. sí y por qué decidiste dejar tu pueblo y venir a europa eh, porque hay la vida en Marruecos en general es eh, un poco difícil porque no hay trabajar no hay nada si sí, no hay trabajo no hay nada <ríe> y viene oh, sí, Viniste para... Viniste aquí para buscar una vida y estudiar y, uh -huh. y trabajar. eso sí. Y me puedes contar un poco, nos puedes contar cómo fue el viaje, cómo sí. llegaste tú hasta Europa. Hay muchos viajes. <risa> sí, uh, fue a, a Turquía y luego a Turquía... Est estuve en Turquía cinco meses y luego fui a Bulgaria Bulgaria también 20, 25 días o un mes y luego fui a Serbia Serbia a Hungría y luego a Slovakia Slo Slovakia con un tren y luego a Austria uh -huh. y a Austria uh, fui a Italia y estuve en Italia tres días con mi amigo y luego fui a Francia eh, en un metillo y luego fui a... Y luego llegaste a Bilbao sí, a Bilbao, sí ¿Y cómo llegaste de Marruecos a Turquía? En avión como un avión, pero no me has dicho que ha sido... ¿Qué? Okay. Ah, es, no, en Marruecos, en Marruecos, en Turquía en avión. Mar ah. Turquía, a Europa, Austria, andando. Ah, y, vale, y, vale, y, vale. Y, vale. Todo, sí, sí. Vale, y Tren, andando, a veces andando, a veces, eh, con un tren, un coche. Sí, vale. porque, sí. porque pudimos viajar con pasaporte a sí. Turquía. Ah. Solo pasaporte, hay de... Tres meses de visa Vale, sí, vale, vale sí. O sea que, a ver, ya había entendido mal antes cuando me lo has contado ah, Mientras vale. estábamos ah, preparando no, no. De Marruecos a Turquía fuiste en avión Y luego no. de Turquía al resto de Europa sí. Andando, que estuviste andando mucho tiempo sí, ¿Cuánto sí. tiempo? Un mes y medio Un mes y medio sí, andando sí. Muy bien sí. Madre mía Pues cansado, sí. ¿no? Cansado sí. Un medio, ¿no? Tengo un año para descansar Ya te digo Bueno, llegas a Bilbao sí. Porque está tu hermano Sí, aquí. tengo hermano aquí ¿Y hace cuánto que ya estás en Bilbao? Hace seis meses uh -huh. sí. ¿Y qué es lo primero así que recuerdas de Bilbao? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Eh, Discúr Decoración. Ya, ah, sí, la decoración. Pues, los... La decoración de las casas y... Y de calles y todo. Y el, el río, el río de Bilbao. Uh -huh. Sí, sí las fiestas. Las fiestas, <risa> sí, <y> las fiestas <risa> es importante, eso, sí. eso, es. <risa> eso es. sí. ¿Y ahora qué, qué estás haciendo aquí? Ahora estoy estudiando un curso... Un curso de un, un, un formación de NVID, un curso básico, básico de fabricación mecánica y yo estudié a la mañana también en el castellano y se sí. ve. Uh -huh. ¿Y cómo te trata la gente aquí? así Bien. Bien. Está bien, sí. Uh -huh. uh, cuando uno no, no hace... No, uh, No sé, no, ah, din No has hecho y yo y nada, no problema con alguien, no hay nada, no hay problema. Simplemente no te metes en es, líos, todo sí, bien. Eso es, sí, ese, uh sí. -huh. pero tú porque Al, por ejemplo, algunas veces algunos chavales marroquíes cuentan pues que hay personas que ellos notan como que se apartan de ellos o que les miran sí. mal, ¿a ti te ha pasado alguna vez eso o no? Sí, me acuerdo una, solo, una vez, solo una vez aquí en Bilbao en, sí, una, una mujer un, un poco mayor no sé andando que no sé Sí, sí, que van dando Ella, la señora ¿no? y... Ya es pensar que Yo Le vas a ¿Le... Sea? A robar, a esto robar. también es sí. mímica sí. No lo podéis ver ahí Pero está haciendo como sí. que coges algo no sí. Bueno Y Si te tuvieras que llevar Ya vamos terminando la, no, Una no. de las últimas preguntas es Si te tuvieras que llevar una cosa de aquí ¿Qué te llevarías? vez la semana que mata el hash de tres psi pues va ah eh medina radasia quiero coger quiero coger un curso aquí porque yo quiero hacer un grado superior ah no Vale vale. ¿Me estás con... <risa> vale, vale, me estás contestando a la pregunta de qué quieres hacer después, ¿no? Sí. Vale, ¿y qué quieres hacer después? Entonces, ¿estudiar un grado superior? Sí, de... sí. sí bueno, de, también de, uh, de Fabricación Mecánica. Ajá. Y trabajar. Y trabajar, sí. pero antes me has dicho que te gustaría trabajar en otra, en plan, dentro sí. de 10 años, ¿dónde sí. te gustaría trabajar? Con un ordenador, me... Marco Chin. Sí haciendo marketing, vendiendo marketing, con ventas sí. online, así. Sí, marketing en ordenador y online uh -huh. sí. Vale, y ahora Yo estoy en, en, estuve en vacaciones. <risa> trabajé <risa> trabajé y... con marketing. Mami. Sí. O sea, sí, en las vacaciones viajando, que no sí, te ha quedado, sí, no te sí, ha sido suficiente gusta... con todos los países. Sí, me gusta tra... viajar. Me encanta. Y... Y ser otros países Y otras culturas Y otras personas tras mentalidades y, uh -huh. y eso Bueno, y ahora a ver si con conseguimos Hacer la pregunta de antes sí. Si tú, imagínate que te vas de aquí Y sí. tienes una maleta Imaginaria sí. Gigante, donde puedes meter Una cosa, solo una cosa de aquí ¿Qué es lo que metes? ¿Qué es lo que te llevarías? Entonces está pensando Sí puede comida bebida una persona un paisaje un una un persona una persona Una persona Sí una persona específica te llevarías de aquí Sí ah, ¿Y sí. nos vas a decir quién es esa persona? No, no. <risa> eso, queda, eso queda en secreto Muy bien Bueno, Walid ¿Algo más quieres decir? No eh, Gracias a María Gracias a todos y... eh, Hasta el martes Hasta el martes que viene, muy bien Muchas gracias Y nada este ha sido nuestro primer programa o si esperamos en el siguiente no olvidéis podéis escucharnos en el segundo martes de cada mes a las 20 horas en la 97 ratio ningún <risa> baran muslis yala yzazn misit habir alqut fi sanduq qarus zzin waraytsil dugu baran muslis yala yzazn misit habir alqut fi sanduq qarus zzin silada firu musta salaiti jubbani rash zindit muwaffas Ar-i-shiz zindi, zimuart, esinti sohar dikdiimi Ya la la, ya la la تحلولا <سؤال> بعد تسرب وتفسو السقور يتلن حجما ما شهوت ازلا ملق جمهور انتسفت دقلك ني دنيا ملالندك واث وخامس ما شهوت ازلا sela tahlili ta burde ve veinu bare veinu ba cencin diz begins <foreign> inimay li garib a o kozu wa che la <language>